Estamos leyendo el Antiguo Testamento de la Biblia, y en esta oportunidad nuestra lectura está en el Libro de Jueces, capítulo 15. Libro de Jueces, Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo,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 Veinte años.